Cuentos de hadas españoles El príncipe Bayaya Érase una vez en una lejana tierra Una reina de un pacífico reino Que dio a luz a unos gemelos Fue un momento de celebración en la corte Aunque el rey todavía estaba luchando en una guerra Pero la noticia llegó rápidamente A medida que los niños fueron creciendo El primero de los dos se hizo más fuerte y jugaba en los alrededores del castillo siempre que podía. A su hermano, por otro lado, le gustaba más jugar dentro, persiguiendo a su madre, y solo salía al aire libre cuando seguía a la reina al jardín. Por esta razón, el príncipe más joven se convirtió en el favorito de la madre. ¿Cuál es el mayor, mi amor? La reina sabía que lo preguntaba porque el mayor era el primer heredero del trono. Muy bien. Entonces cuando llegue el momento serás el próximo rey. Will se cansó de escuchar que su hermano sería el futuro rey y entregó su corazón a su caballo. Quiero ver el mundo. Vivir nuevas aventuras. Estoy muy cansado de escuchar que mi hermano será el rey. Y para su sorpresa... Ya que no eres feliz en casa, sal a conocer mundo. El caballo habló con voz humana. ¿Cómo es que puedes hablar? Oh, no preguntes eso. No te lo puedo decir. Seré tu amigo y consejero mientras me obedezcas. Pero no te vayas sin el permiso de tu padre No lleves a nadie contigo Y no montes otro caballo que no sea yo Lo prometo Lo prometo El príncipe le rogó y le suplicó al rey Pero él no estaba dispuesto a ver a su hijo partir No estaba dispuesto a dejarle ir Después de una conversación con la reina El rey cedió Pero el rey quería que el príncipe se fuera de una manera acorde a su rango Con una gran compañía de hombres y caballos ¿Por qué necesito tal escolta, padre? Déjame algo de dinero y me iré en mi propio caballo Una vez más, el príncipe tuvo que discutir y suplicar Hasta que finalmente logró irse como quería Por favor Promete regresar dentro de un año O por lo menos hacernos saber dónde estás Lo haré, madre Adiós a todos El pequeño caballo corrió a un ritmo sorprendente Para ser un caballo viejo Pero este no era un caballo normal Los años no le pesaban en absoluto Su pelo era liso Y sus patas fuertes No importaba lo lejos que viajara Siempre estaba fresco como un cervatillo Vamos a visitar esa ciudad Buena idea Irás solo al pueblo cercano Y fingirás que eres mudo ¿Eh? ¿Mudo? ¿No podría ser simplemente un guapo extranjero? Nunca debes traicionarte a ti mismo Preséntate al rey para formar parte de su servicio Cuando necesites algo Ven a la roca, golpea tres veces y se abrirá Bueno, debería disfrazarme El príncipe se presentó ante el rey Se disfrazó vendándose un ojo Y luciendo un rostro pálido y cetrino El rey se compadeció tremendamente de su juventud y también de su mudez y decidió por fin ponerlo a su servicio. El príncipe demostró que era muy capaz. No pasó mucho tiempo antes de que el rey le entregara la administración de la casa, ya que siempre le daba sabios consejos al rey. Se apresuró en cambiar totalmente. La imagen del castillo A todo el mundo le gustaba Y pronto le llamaron Bayaya Porque ese era el único sonido que hacía ¡Vayaya! El rey tenía tres hijas Cada una más bella que la anterior Etovena, la mayor Budinka y Eslavena, la más joven Al príncipe le encantaba estar con ellas Y como se suponía que era mudo y feo El rey no se oponía que pasara tiempo con ellas Les gustaba Y siempre lo llevaban con ellas Donde quiera que fueran Y a él también le gustaban Pero le gustaba más a Slavena La más joven y la mejor Todo lo que hacía por ella Era un poco mejor que para las demás Las coronas de flores las hacía más grandes Y los diseños más hermosos Edovena y Budinka se burlaban de Eslavena Pero a ella no le importaban las burlas o las atenciones extras de Bayaya Un día, Bayaya vio que el rey estaba triste Y usando el lenguaje de signos, le preguntó qué le ocurría ¿Es posible, mi querido muchacho, que no conozcas la pesadilla que nos amenaza? Hace años, tres dragones vinieron volando por el cielo y se posaron en una roca cercana. El primero tenía nueve cabezas, el segundo dieciocho y el tercero tenía veintisiete cabezas. Destruyeron el país devorando al ganado y matando a la gente. Los dragones atacaron la ciudad quemando todo. Para vacuarlos, colocamos toda la comida en las puertas de las casas. Pero pronto nosotros empezamos a estar hambrientos. En la desesperación, una sabia anciana vino a la corte y le pregunté si había alguna forma de expulsar a estos monstruos de la tierra. Lamentablemente... ...tuve que prometer a esos monstruos que les entregaría mis tres hermosas hijas... ...cuando alcanzaran la condición de mujer. En ese momento, mis hijas eran solo unas niñas. Así que, para salvar a mi tierra... ...les prometí mis hijas a los dragones. Mi pobre reina murió de pena. Pero mis hijas crecieron sin saber nada de su destino. Una vez que hice el trato los dragones se fueron volando y hasta el día de ayer nunca más se supo de ellos. Hasta anoche, cuando se supo que los dragones se han asentado nuevamente en su antigua roca y están dando temibles rugidos. Así que mañana debo entregarles a mi hija mayor, pasado mañana la segunda, y después a mi hija menor. Entonces seré un pobre... Y solitario viejo No me quedará absolutamente nada Nada de nada Vaya ya le contó la historia de las hijas del rey y del dragón Lo sé Te traje aquí para que pudieras rescatar a las princesas No puedo entenderlo Es tu destino A primera hora de la mañana Vuelve y te diré qué debes hacer Oh, gracias, pequeño caballo Bahía ya estaba tan contento Que tuvo que taparse la cara Para asegurarse de que nadie le descubría Levanta la piedra que hay debajo de mí Y coge lo que encuentres Los tres trajes son para ti Pero hoy, ponte el rojo Pero no soy un caballero No tengas miedo, pórtate valientemente ante el monstruo Confiando en tu espada Y recuerda, no me desmontes Junto a mi padre y contárselo todo Mañana es mi turno Me pregunto si ese caballero me podrá salvar Aunque aún estaban aterrorizadas De repente habían recuperado la esperanza Y Bayaya incluso lograba hacerlas reír Bayaya bailaba con regocijo Asegurando a las otras dos hijas Que tampoco sufrirían ningún daño Ya apareció de nuevo disfrazado de caballero desconocido, esta vez con el penacho blanco. Atacó al dragón de 18 cabezas y después de otro gran esfuerzo, acabó con él. Otra batalla y otra victoria sorprendentemente fácil para Bayaya. ¿Y cómo no has hablado con ese valiente caballero antes de que se marchara? Mañana, si él me salva, me arrodillaré ante él Y no me levantaré hasta que acepte venir conmigo al castillo ¿Qué te pasa, Bayaya? Sí, mañana todos iremos a conocer a ese misterioso caballero Bayaya no podía rechazarles Especialmente a Slavena Arrodillándose ante él, agarrando el borde de su túnica Y mirándolo de una forma tan hechizante Su corazón se derritió Y estaba listo para hacer cualquier cosa que ella le pidiera ¿Pero por qué has hecho eso? Nunca deben conocer tu identidad Slavena y el rey se sintieron muy decepcionados por la apresurada retirada de su salvador Pero rápidamente todo se convirtió en alegría debido a su segura llegada al castillo. Poco después de esto, un rey muy poderoso les declaró la guerra. El rey se encargó de reunir a todos los nobles de la tierra. Muchos valientes nobles se presentaron ante el rey. Al llegar, el rey les prometió las manos de sus tres hermosas hijas a cambio de su apoyo. Esto supuso un gran incentivo. Y cada joven noble presente juró lealtad al rey Y se apresuró a ir a casa para reunir sus tropas Los ejércitos llegaron de todas partes Y pronto el rey estuvo listo para partir El rey lideró a su ejército en la batalla El rey dejó los asuntos del castillo en manos de Bayaya Y le confió la seguridad de las tres princesas Bayaya cumplió fielmente con su deber Cuidando el castillo y haciendo juegos para que las princesas estuvieran felices y alegres Un día empezó a sentirse enfermo Pero en lugar de consultar al médico Dijo que iría a los campos y recogería algunas hierbas medicinales Las princesas se rieron mucho, pero le dejaron ir El caballo no perdió el tiempo Las fuerzas del rey se están debilitando Y mañana se decidirá su destino ¡Ponte el traje blanco, coge tu espada y salgamos! Bayaya se batió en duelo a la derecha y a la izquierda entre el enemigo y causó tal estrago que las fuerzas del rey se animaron al instante y reuniéndose alrededor del caballero blanco lucharon con tanto valor que pronto el enemigo se rindió y se fue y el rey obtuvo una gran victoria Por favor, valiente caballero, ven conmigo a mi tienda de campaña para celebrar la victoria. Gracias, mi rey, pero no puedo. Cuando las princesas escucharon que el caballero desconocido apareció de nuevo y salvó el reino, no se mostraron dispuestas a convertirse en las novias de ninguno de los nobles, ya que creían que aquel caballero vendría para exigir casarse con una de ellas. Mis queridos compañeros de armas Os prometí las manos de mis hijas A aquellos de vosotros que me apoyaseis en la batalla Todos vosotros me disteis un valiente apoyo Cada uno de vosotros merece la mano de una de mis hijas Pero, por desgracia, no tengo más que tres hijas Para decidir con quién de vosotros se casarán mis hijas Os hago esta sugerencia Todos os pondréis en fila en el jardín. Y después cada una de mis hijas arrojará una manzana desde el balcón. Así que cada princesa se casará con el hombre hacia quien ruede su manzana. Esa noche hubo una gran fiesta, pero Eslavena se quedó en su habitación negándose a aparecer entre los invitados El caballo llevó a su amo por última vez Cuando llegaron al castillo, Bayaya desmontó Le dio un beso de despedida a su fiel amigo y el caballo desapareció Bayaya quiere hablar contigo, princesa ¿Estás tan enfadada con tu novio que te escondes de él? Tú no eres mi novio Bayaya es mi novio Pero yo soy Bayaya Soy el mudo que te hizo coronas de flores El caballero que te salvó a ti y a tus hermanas Y el que ayudó a tu padre en la batalla Mira... Aquí está el trozo de capa que tu padre me ató a mi pie herido Cuando todo se aclaró El rey se puso muy contento Los invitados se maravillaron Y Edovena y Budinka Se miraron muertas de envidia Después de la boda Bayaya se fue con Eslavena A visitar a sus padres Cuando llegó a su ciudad natal Todos se alegraron mucho de su regreso, ya que hacía mucho tiempo que pensaban que había muerto. Después de un tiempo, Bayaya se hizo con el reino. Vivió mucho tiempo, prosperó mucho y disfrutó de una absoluta felicidad al lado de su esposa.